Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. Alá, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. El Viviente, que nunca muere. El sustentador de toda la creación. Él es quien te ha revelado el libro el Corán con la verdad. Oh Muhammad, confirmando los libros que lo precedieron y quien reveló la Torá y el Evangelio, los cuales fueron con anterioridad una guía para los hombres. Y él es quien ha revelado todo aquello que distingue la verdad de la falsedad. En verdad, quienes rechazan las revelaciones de Alá tendrán un severo castigo. Y Alá es poderoso capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen. Nada de lo que hay en la tierra y en el cielo puede escaparse al conocimiento de Allah. Él es quien les da la forma que quiere en el vientre materno. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. El poderoso, el sabio. Él es quien te ha revelado el libro, oh Muhammad. En él hay leyes claras que son la base del libro y otras que aceptan diferentes interpretaciones. Aquellos cuyos corazones se desvían de la verdad siguen las que admiten distintas interpretaciones con el fin de sembrar dudas y divergencias entre la gente y darles el significado que ellos desean. Sin embargo, solo Alá conoce su verdadera interpretación. Mas quienes tienen un conocimiento profundo dicen Creemos en él, el Corán. Todo él procede de nuestro Señor. Pero solo reflexionan los hombres de buen juicio y dicen: Señor, no dejes que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado, y concédenos tu misericordia. Ciertamente, tú eres quien concede lo que quiere a quien quiere sin límite alguno. Señor, Tú eres quien reunirás a todos los hombres el día sobre el cual no hay duda para juzgarlos. En verdad, Alá no incumple sus promesas. A quienes rechazan la verdad, de nada les servirá sus bienes ni sus hijos frente a Alá, y esos serán el combustible del fuego. Su comportamiento es similar al del faraón y al de otros incrédulos que lo precedieron. Amén desmintieron los signos de Allah y él los castigó por sus pecados. Y Allah es severo en el castigo. Diles, oh Muhammad, a quienes rechazan la verdad, que serán vencidos y conducidos juntos hacia el infierno. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. Ciertamente, ustedes, judíos, que niegan la verdad debido a su altivez, tuvieron una prueba de que Allah Había que su religión triunfara en las dos facciones que se enfrentaron en la batalla de Badr. Una de ellas, la del profeta y sus seguidores, luchaba por la causa de Allah, mientras que la otra, formada por los incrédulos de la Meca, vio con sus propios ojos que los creyentes los doblaban en número, a pesar de que su número era en realidad muy inferior al de ellos. Y Allah fortalece con su ayuda a quien quiere. Ciertamente, en esto hay una lección para los dotados de clarividencia. A los hombres se les ha embellecido el amor por lo que desean. Las mujeres, los hijos varones, grandes cantidades de oro y plata, los caballos de pura raza, los ganados y las tierras de cultivo. Todos ellos son placeres efímeros de esta vida. Mas Allah posee junto a Él el amor un buen lugar de retorno y la mejor recompensa el paraíso di oh muhammad a la gente quieren que les informe de algo mejor que eso los bienes terrenales quienes teman a su señor tendrán junto a él jardines por los cuales corren ríos y donde vivirán eternamente y tendrán esposas purificadas y la complacencia de allah Y Alá ve todo lo que hacen sus siervos, quienes dicen, Señor, hemos creído en ti, en tu libro y en tu mensajero. Perdona, pues, nuestros pecados y protégenos del castigo del fuego. Esos son los pacientes, los sinceros en la fe y en sus acciones. Los obedientes que cumplen todo lo que Alá les ordena sometiéndose a su voluntad los caritativos y quienes piden perdón a Allah antes del amanecer. Allah da testimonio, así como los ángeles y quienes han sido dotados de conocimiento, de que no hay más divinidad verdadera que él y de que actúa con justicia. Nada ni nadie merece ser adorado excepto él. El poderoso, el sabio. La única religión verdadera para Allah es el Islam. Y quienes recibieron las Escrituras, los judíos y los cristianos, no discreparon hasta después de haberles llegado el conocimiento por enemistad y envidias entre ellos. Y quien rechace las leyes de Allah y no crea en las pruebas de su unicidad, que sepa que Allah es rápido en la retribución del castigo, y si te discuten acerca de la religión, diles, oh Muhammad, Yo y quienes me siguen, nos hemos sometido completamente a Allah, adorándolo solo a Él. Y diles a quienes recibieron las Escrituras, los judíos y los cristianos, y a los iletrados, los idólatras de entre los árabes, ¿no se someterán ustedes también, aceptando el Islam? Y si se someten aceptando el Islam estarán en el buen camino pero si le dan la espalda rendirán cuentas a Allah por ello y a ti solo te corresponde transmitirles el mensaje de Allah y Allah ve todo lo que hacen sus siervos a quienes no creen en las pruebas y a leyes de Allah y matan a los profetas sin derecho alguno y matan a quienes luchan por la justicia entre los hombres anúnciales que tendrán un doloroso castigo. Esos verán anuladas sus buenas acciones en esta vida y en la otra, y no tendrán quien los auxilie, librándolos del castigo de Allah. ¿No has reparado, oh Muhammad, en aquellos a quienes concedimos una parte de las Escrituras, los judíos? Se los llama a seguir el libro de Allah para que juzguen entre ellos según su contenido. Y no obstante, Un grupo de ellos le da la espalda oponiéndose a él eso se debe a que dicen el fuego del infierno no nos tocará salvo por unos días contados y se dejan engañar por lo que ellos mismos han inventado acerca de su religión y cuál será su situación cuando los reunamos para ser juzgados el día sobre el cual no hay duda el día de la resurrección y cada uno sea plenamente retribuido según las acciones que realizó y nadie será tratado injustamente. Vi, oh, Alá, dueño del poder supremo, concedes el poder a quien quieres y se lo arrebatas a quien quieres. Exaltas a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tus manos. Tú eres todopoderoso. Haces que la noche penetre en el día y el día en la noche haciendo variar la duración de ambos a lo largo del año haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y provees a quien quieres sin límite alguno los creyentes no deben tomar por protectores y aliados ni conceder apoyo a quienes rechazan la verdad en lugar de a los creyentes y quien lo haga no recibirá en modo alguno la ayuda de Allah a menos que sea para preservar la vida y Allah les advierte acerca de él y de su castigo y a él es el retorno el día de la resurrección dile a los creyentes oh Muhammad Allah conoce tanto lo que ocultan en sus corazones como lo que manifiestan conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra y él es todopoderoso El día en que cada uno encuentre ante sí las buenas y malas acciones que llevó a cabo en la vida terrenal, deseará que haya una gran distancia entre él y todo lo malo que realizó. Y Allah les advierte acerca de él y de su castigo. Y Allah es compasivo con sus siervos. Di a la gente: "Oh Muhammad, si de verdad aman a Allah, síganme." y allah los amará y perdonará sus pecados y allah es indulgente y misericordioso diles obedezcan a allah y al mensajero y si dan la espalda a lo que les dices que sepan que allah no ama a quienes rechazan la verdad ciertamente allah escogió a adán a noé a la familia de abraham y a la de imran entre todos los pueblos para que ellos surgiesen y se sucediesen los profetas descendientes los unos de los otros y Allah todo lo oye y todo lo sabe y recuerda oh Muhammad cuando la mujer de Imran dijo Señor he hecho el voto de consagrar a tu servicio lo que llevo en mi vientre acéptalo pues ciertamente tú eres el oyente de todas las cosas el omnisciente y cuando hubo dado a luz dijo señor he dado a luz a una niña y alá bien sabía lo que había dado a luz y el varón que esperaba tener no es como la hembra que he tenido para consagrarla a tu servicio en el templo le he puesto por nombre maría y busco refugio en ti para ella y para su descendencia del demonio el expulsado y su señor la aceptó de buen grado e hizo que creciera bien y se la encomendó a Zacarías para que fuera su tutor cada vez que Zacarías entraba en el oratorio donde ella se hallaba encontraba alimentos junto a ella le decía María ¿de dónde proviene esto ella contestaba proviene de alada En verdad, Allah provee de sustento a quien quiere sin límite alguno. Entonces Zacarías invocó a su señor diciendo, «Señor, concédeme de tu parte una descendencia virtuosa. En verdad, tú escuchas las súplicas». Y los ángeles lo llamaron cuando estaba rezando en el oratorio y le dijeron, «Allah te anuncia la buena noticia de tu hijo, Juan». Quien creerá en Jesús, creado a partir de la palabra de Allah, sé, y será noble, sabio y casto, y un profeta recto y virtuoso. Zacarías dijo, Señor, ¿cómo podré tener un hijo cuando he alcanzado la vejez y mi mujer es estéril? Dijo Allah a través del ángel, Así será. ¿Cómo podré tener un hijo cuando he alcanzado la vejez y mi mujer es estéril? pues alá hace lo que quiere sacarías dijo señor dame una señal como prueba de ello respondió alá a través del ángel la señal será que no podrás hablar a la gente durante 3 días salvo por señas y menciona mucho a alá y glorifícalo rezándole al final y al comienzo del día y recuerda cuando los ángeles dijeron a maría María, Allah te ha escogido, te ha purificado y te ha elegido a ti entre las mujeres de todos los pueblos. María, sométete a la voluntad de tu Señor. Postráte e inclínate con los que se inclinan en adoración a Allah. Estas son historias que desconocías, oh Muhammad, y que te revelamos. Y no estabas presente cuando echaban a suertes quien tutelaría a María. Ni eras testigo de cuando discutían al respecto. Y recuerda cuando los ángeles dijeron, María, Allah te anuncia la buena nueva de un hijo creado a partir de una palabra suya, Se, de nombre el Mesías, Jesús, Hijo de María. Será ensalzado con honor en esta vida y en la otra y estará entre los próximos a Allah y hablará a los hombres en la cuna y en la madurez y será de los rectos y virtuosos ella dijo Señor ¿cómo podré tener un hijo siendo que ningún hombre me ha tocado contestó Allah a través del ángel así será pues Allah crea lo que quiere cuando decreta algo le basta con decir sé y es y le enseñará la Escritura la sabiduría la Torá y el Evangelio y será un mensajero para los hijos de Israel y les dirá he venido a ustedes con una prueba de su Señor sobre mi veracidad moldearé para ustedes a partir del barro una figura semejante a un pájaro soplaré en ella y se convertirá en un pájaro de verdad con el permiso de Allah curaré al ciego de nacimiento y al leproso y resucitaré a los muertos con el permiso de Allah y les informaré acerca de lo que comen y almacenan en sus hogares ciertamente en ello tienen una prueba de mi veracidad si en verdad son creyentes y vengo para confirmar las enseñanzas originales de la Torá y para hacer lícitas algunas de las cosas que se les habían prohibido. Y he venido a ustedes con una prueba de su Señor. Teman, pues, a Alá y obedézcanme. Alá es mi Señor y su Señor. Así que adórenlo. Este es el camino recto. Y cuando Jesús sintió que rechazarían la verdad, dijo: ¿Quién me apoyará en la causa de Alá? Sus discípulos dijeron: Nosotros te apoyaremos en la causa de Alá. Creemos en Alá y sé testigo de que nos sometemos a él. Y dijeron: Señor, creemos en lo que nos has revelado, el evangelio, y seguimos al mensajero Jesús. Inscríbenos pues entre quienes están fe de la verdad. Y los judíos tramaron un plan para matar a Jesús. Pero Alá también tramó un plan para salvarlo. Y Alá es el mejor planeando. Y recuerda cuando Alá dijo, Jesús, te tomaré mientras duermes, y haré que asciendas hacia mí en cuerpo y alma, y te salvaré de quienes no creen en ti, y haré que tus seguidores no creen que se mantengan firmes en la adoración exclusiva a Alá, sin desviarse. Están por encima de quienes rechazan la verdad hasta el día de la resurrección. Después, regresarán a mí y los juzgaré sobre aquello en lo que discrepaban. A quienes rechazan la verdad, los castigaré con severidad en esta vida y en la otra. Y no tendrán quienes los auxilien. Y quienes creen y actúan con rectitud, recibirán su recompensa y Alá no ama a los injustos, idólatras y transgresores. Esto que te contamos, oh Muhammad, son claras evidencias de la veracidad de tu mensaje y de la veracidad de la sabia exhortación de Alá, el Corán. Ciertamente, el ejemplo de Jesús es para Alá como el de Adán, a quien creó a partir del polvo y le dijo: sé y fue esta es la verdad procedente de tu señor no seas pues de los que dudan sobre ella y si quienes rechazan la verdad te discuten sobre Jesús tras el conocimiento que has recibido diles vengan llamemos a nuestros hijos y a los suyos a nuestras mujeres y a las suyas y estemos presentes todos nosotros después Recemos con sinceridad, invocando a Allah para que expulse de su misericordia a quienes mientan. Esto es, ciertamente, un relato verídico. Y no hay otra divinidad que merezca ser adorada excepto a Allah. Y Él es todopoderoso, y Él es el Poderoso, el Sabio. Y si le dan la espalda a la verdad, que sepan que Allah conoce bien a los corruptores, que abandonan la verdad por la falsedad y obran mal. Diles a los judíos y a los cristianos, oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, lleguemos a un acuerdo justo al que nos comprometamos ambas partes. No adoraremos sino a Allah, ni lo equipararemos con nadie en su adoración, ni obedeceremos a otros por encima de Allah contradiciendo sus mandatos y si dan la espalda a esta invitación díganles sean testigos de que nosotros nos sometemos sinceramente a la voluntad de Allah diles ustedes que recibieron las escrituras ¿por qué nos discuten sobre Abraham si la Torá y el Evangelio no fueron revelados hasta después de él es que no razonan ustedes son quienes discutieron con anterioridad con Muhammad Sobre lo que conocían con respecto a su propia religión. ¿Por qué discuten ahora acerca de lo que no saben sobre el tema de Abraham? Allah sabe la verdad sobre lo que disputan, mientras que ustedes no saben. Abraham no era ni judío ni cristiano, sino que adoraba exclusivamente a Allah, con sinceridad, y no era un idólatra. En verdad, Abraham no era ni judío ni cristiano, sino que adoraba exclusivamente a Allah, con sinceridad, y no era un idólatra. Quienes tienen más derecho a considerar a Abraham de los suyos son quienes creyeron en él y lo siguieron adorando solamente a Allah con sinceridad. Así como este profeta Mohammed y quienes creen en él. Y Allah es el protector de los creyentes. Un grupo de entre los judíos y los cristianos quisiera extraviarlos de la verdad, pero solo se extravían ellos mismos sin darse cuenta. ¿Qué es lo que se llama? Ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué desmienten la revelación de Alá y lo que reveló en sus libros acerca del profeta Muhammad, cuando saben que es la verdad? Ustedes que recibieron las escrituras, ¿por qué mezclan la verdad con la falsedad y ocultan la verdad a sabiendas? Un grupo de entre los judíos dicen entre ellos: "Creen por la mañana en lo que ha sido revelado a los creyentes que siguen a Muhammad" y rechácenlo al final del día para que ellos regresen a su antigua religión tras confundirlos con su acción y crean solo en quienes siguen la religión de ustedes diles oh Muhammad la guía verdadera es la de Allah y dicen no revelen el conocimiento que han recibido para que nadie sea bendecido como ustedes y para que no lo utilicen como argumento en su contra ante su señor el día de la resurrección diles oh muhammad el favor está en las manos de allah y él lo dispensa a quien quiere el favor de allah es inmenso y él tiene conocimiento sobre todas las cosas allah escoge a quien quiere para concederle su misericordia y allah es dueño del favor inmenso y entre los judíos hay quienes si se les confía una gran suma de dinero te la devuelven enseguida y hay quienes si les confías una sola moneda no te la devuelven a no ser que la reclames con insistencia ello se debe a que dicen no nos pasará nada por lo que les hagamos a los iletrados de los árabes e inventan mentiras contra alá a sabiendas no es como ellos dicen pues serán castigados por ello. Allah ama a quienes cumplen sus compromisos y lo temen. Allah ama a los piadosos. Quienes vendan sus compromisos con Allah y sus juramentos por un vil beneficio, no obtendrán su parte de recompensa en la otra vida. Ni les hablará Allah, ni los mirará el día de la resurrección con misericordia. No los purificará de sus pecados Y tendrán un doloroso castigo. Y entre los judíos, hay grupos que tergiversan la palabra de Allah cuando recitan las escrituras, la Torah, para que piensen que lo que dicen es parte de la revelación, cuando no lo es. Y dicen que procede de Allah, cuando no procede de Allah, y atribuyen mentiras a Allah a sabiendas. No es posible que un hombre, al que Allah le haya concedido una escritura sagrada, y sabiduría, entendimiento sobre la religión y sus preceptos, y lo haya hecho profeta, diga a su gente, adórenme a mí en vez de a Allah. Más bien les diría, sean divulgadores sabios y rectos de la religión de Allah, puesto que enseñan su revelación y la estudian. Y no les ordenaría tomar a los ángeles y a los profetas como divinidades. ¿Cómo podríais ordenarles la incredulidad después de su sometimiento y sumisión a Allah? Y recuerda a tu pueblo cuando Allah estableció un pacto con los profetas y les dijo: Les concedo escrituras y sabiduría, entendimiento de la religión y de sus preceptos. Mas si les llega un profeta, Muhammad, confirmando lo que tienen, creerán en él y lo apoyarán. Están de acuerdo y aceptan el pacto? Respondieron: Estamos de acuerdo. Dijo Alá: Sean testigos de ello, y yo también soy testigo junto con ustedes. Y quienes aleguen seguir a sus profetas, como los judíos y los cristianos, y le den la espalda a Muhammad después del pacto que establecieron los profetas con Alá acerca de creer y apoyar a su mensajero, esos serán los rebeldes ¿acaso desean una religión distinta a la de Alá cuando a él se someten todas las criaturas que hay en los cielos y en la tierra voluntariamente o a la fuerza y todos han de regresar a él diles oh Muhammad creemos en Alá y en lo que nos ha revelado así como en lo que reveló a Abraham a Ismael a Isaac a Jacob y a las tribus de Israel Creemos en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual y nos sometemos completamente a Él. Y quien siga una religión distinta al Islam no le será aceptada. Y, en la otra vida, estará entre los perdedores. ¿Cómo puede Allah guiar a un pueblo que ha rechazado la verdad y que no le será aceptada? Después de haber creído en ella y que había dado fe sobre la veracidad del mensajero Muhammad tras haber recibido pruebas evidentes, y Allah no guía a los injustos que rechazan la verdad, esos como castigo serán expulsados de la misericordia de Allah, y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea. Así permanecerán eternamente sin obtener la misericordia de Allah. No se les mitigará el castigo ni se les concederá ningún respiro, salvo quienes se arrepientan después de haber rechazado la verdad y se enmienden siguiendo el Islam, pues Alá es indulgente y misericordioso. No se aceptará el arrepentimiento de quienes rechacen la verdad tras haber creído en ella y persistan en la incredulidad hasta el momento de su muerte, y esos serán los extraviados. Ciertamente, No se aceptará el arrepentimiento de quienes rechacen la verdad y nieguen que Muhammad sea un profeta y mueran en dicho estado de incredulidad, aunque ofrecieron todo el oro que hubiese en la tierra para librarse del castigo. Esos recibirán un castigo doloroso y no tendrán quienes los auxilien. No alcanzarán la recompensa de la piedad, el paraíso, hasta que den en caridad parte de los bienes que aman y todo lo que den este el conocimiento de Allah todos los alimentos eran lícitos para los hijos de Israel excepto lo que el propio Israel Jacob prohibió para sí antes de que la Torá fuera revelada diles oh Muhammad traigan la Torá y léanla si son veraces cuando dicen que fue Allah quien les prohibió tales alimentos y quien invente una mentira contra Allah después de esto Será de los injustos. Di, oh Muhammad. Allah ha dicho la verdad. Seguid, pues, la religión de Abraham, quien adoraba a Allah con pura sumisión y exclusividad, y no era un idólatra. En verdad, la primera casa de oración erigida para que los hombres adoraran a Allah es la Kaaba, en la Meca, un lugar bendecido y guía para todos los pueblos. Allí, Hay claros signos de que Abraham la construyó y de que Alá la honró y bendijo como la roca sobre la que Abraham se alzaba para construir la Kaaba. Y quien entre en La Meca estará a salvo, pues es un lugar sagrado. Y es una obligación de los hombres para con Alá el peregrinaje a la Kaaba, si disponen de la salud y de los medios necesarios. Y quien rechace la verdad y niegue la necesidad de realizar el peregrinaje y no lo realice, a pesar de contar con los medios para hacerlo, habrá caído en la incredulidad. Y Allah no tiene necesidad de ningún ser de su creación. Diles a los judíos y cristianos, oh Muhammad, ustedes que recibieron las Escrituras, ¿por qué niegan las leyes de Allah y de la Iglesia? y las pruebas sobre la veracidad de su religión cuando Alá es testigo de lo que hacen diles ustedes que recibieron las escrituras por qué intentan apartar al creyente del camino de Alá haciendo que parezca tortuoso cuando ustedes mismos son testigos de que es el camino verdadero y Alá no deja pasar por alto lo que hacen oh creyentes Si obedeces a un grupo de quienes recibieron las escrituras, harán que vuelvan a la incredulidad después de haber aceptado la fe. ¿Y cómo pueden negar la verdad cuando se les recitan las aleyas de Alá y tienen entre ustedes a su profeta? Y quien se aferre fuertemente a Alá habrá sido guiado hacia el camino recto. Oh, creyentes, teman a Alá como es debido y mueran sometidos a él como verdaderos musulmanes, y aférrense todos juntos a la religión de Allah, y no se dividan. Y recuerden la gracia de Allah sobre ustedes, al hermanarlos en la religión, uniendo sus corazones. Cuando antes del Islam, eran enemigos los unos de los otros, y estaban al borde del abismo del fuego, y los salvó de él, guiándolos hacia la fe. Y los salvó de él, guiándolos hacia la fe. Así es como Alá les aclara su revelación para que puedan guiarse y que dentro de entre ustedes surja un grupo de hombres que inviten a la rectitud, que ordenen el bien que manda el Islam y prohíban el mal que este condena. Esos serán los triunfadores y no sean como quienes se dividieron y discreparon entre sí los judíos y los cristianos tras haber recibido pruebas evidentes. Esos entrarán un terrible castigo el día de la resurrección día en el que algunos rostros aparecerán iluminados y otros ensombrecidos a aquellos de rostros ensombrecidos se les dirá negaron la fe después de haber creído sufran el castigo por haberla negado y aquellos de rostros iluminados entrarán en la misericordia de Allah el paraíso y allí vivirán eternamente Estas son las leyes de Allah, que te revelamos con la verdad, oh Muhammad. Y Allah no quiere la injusticia para su creación. Y a Allah pertenece todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Y todos los asuntos retornan a él para que decida sobre ellos. Ustedes que creen y siguen a Muhammad, son la mejor comunidad que haya surgido nunca en beneficio de los hombres. Ordenan el bien prohíben el mal y creen en Alá. Y si los judíos y cristianos creyeran, sería mejor para ellos. Algunos creen en Alá y en lo que ha revelado a Muhammad, pero la mayoría de ellos son rebeldes. Esos rebeldes no podrán perjudicarlos en nada, salvo causarles algunas molestias, principalmente de palabra. Y si lucharan contra ustedes, se retirarían derrotados y no serían socorridos. La humillación se abatiría sobre ellos allí donde se encuentren, a menos que reciban un pacto de protección de Alá o de los hombres, pues han incurrido en la ira de Alá, y se abatirá sobre ellos la miseria. Será así porque negaron las revelaciones y pruebas de Alá, y asesinaron injustamente a los profetas, porque desobedecieron los demás y traspasaron los límites. No todos son iguales. Entre los judíos y cristianos hay un grupo de hombres rectos que recitan las alellas de Alá durante la noche y se postran a él en sus rezos. Creen en Alá y en el día de la resurrección. Ordenan el bien y prohíben el mal, y se apresuran a realizar buenas acciones. Esos son de los rectos y virtuosos, y todo bien que hagan será recompensado. Y Alá conoce bien a los piadosos, a quienes rechazan la verdad. De nada les servirá sus bienes ni sus hijos frente a Alá. Esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. La caridad que dan en esta vida, quienes rechazan la verdad, se asemeja a un campo de cultivo de unas gentes incrédulas y pecadoras, que es arrasado completamente por un viento helado. Y Alá conoce bien a los piadosos no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos, debido a su incredulidad y a sus pecados. Oh, creyentes, no tomen por consejeros y hombres de confianza a quienes no sean musulmanes. De lo contrario, no se darán en su empeño de corromperlos y desearán perjudicarlos severamente. El odio que sienten hacia ustedes se refleja en lo que dicen. Mas lo que esconden en sus corazones es todavía peor. Les hemos mostrado las pruebas de su enemistad. No los tomen pues por aliados si es que razonan. Ustedes los aprecian, pero ellos no los aprecian. Y ustedes creen en todas las revelaciones de Allah, pero ellos no creen en las de ustedes. Si se encuentran con ustedes dicen: "Creemos" pero si se quedan a solas entre ellos se muerden los dedos de rabia diles oh muhammad muéranse de rabia en verdad allah conoce lo que encierran sus corazones si les sucede algo bueno se afligen pero si les sucede algo malo se alegran mas si son pacientes y temen a allah lo que tramen contra ustedes no los perjudicará en lo más mínimo Realmente, el conocimiento de Allah abarca todo lo que hacen. Y recuerda, oh Muhammad, cuando saliste de tu hogar por la madrugada para asignar a los creyentes sus puestos en la batalla de Uhud. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Recuerda cuando dos grupos de entre ustedes estuvieron a punto de flaquear, a pesar de que Allah era el protector de ambos. Y en Allah Depositan su confianza los creyentes. Y, ciertamente, Allah los ayudó en la batalla de Badr y les concedió la victoria cuando estaban en inferioridad de condiciones. Teman, pues, a Allah, obedeciéndolo en lo que les ordena para que sean agradecidos. Recuerda cuando decías a los creyentes, ¿Acaso no les basta como ayuda que su Señor les envíe como refuerzo a tres mil ángeles? Y si son pacientes y temen a Allah, y los incrédulos de la Meca los atacan por sorpresa, su Señor los reforzará con cinco mil ángeles que portarán señales distintivas. Y Allah hizo que ese refuerzo fuese una buena noticia para animarlos y tranquilizar sus corazones. Y la victoria proviene sólo de Allah, el Poderoso, el Sabio. Y la victoria de Allah en Bader. Fue para acabar con un grupo de quienes rechazaban la verdad o para humillarlos con la derrota y hacer que se retirasen frustrados. No te concierne a ti, oh Muhammad, lo que le suceda, tanto si Allah los perdona como si los castiga, pues son injustos por negar la verdad. Y a Allah pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Y Allah pertenece es indulgente y misericordioso. ¡Oh, creyentes! No se beneficien de la usura doblando y multiplicando los intereses. Y teman a Allah para que puedan prosperar y triunfar. Y teman un fuego que ha sido preparado para quienes rechazan la verdad. Y obedezcan a Allah y al mensajero para que él se apiade de ustedes. Y apresúrense hacia el perdón de su Señor y hacia un paraíso tan inmenso como los cielos y la tierra y el mundo que ha sido preparado para los piadosos, esos que dan en caridad en la prosperidad y en la adversidad. Reprimen su ira y perdonan a los demás. Y Allah ama a quienes obran el bien. Esos que si cometen una inmoralidad y se perjudican a sí mismos, cometiendo acciones reprobables, recuerdan a Allah y le piden perdón por sus pecados. ¿Y quién sino Allah perdona los pecados? y no reinciden en sus malas acciones a sabiendas recibirán como recompensa el perdón de su señor y jardines por los cuales corren ríos donde vivirán eternamente y qué excelente recompensa para quienes actúan bien y ciertamente otras naciones que pasaron antes de ustedes sufrieron también pérdidas y pruebas como las que han pasado en Judá mas la derrota final será para quienes rechacen la verdad recorran la tierra y observen cuál fue el final de quienes no creyeron en Alá ni en sus mensajeros este corán es una aclaración de la verdad para los hombres una guía y una exhortación para los piadosos así pues no se desalienten ni se entristezcan por lo sucedido en la batalla de Uhud pues serán ustedes finalmente los triunfadores si en verdad son creyentes Si ustedes han sufrido un duro golpe en Uhud, también lo sufrieron ellos al perder en Badar. Y así alternamos el triunfo y la derrota entre los hombres, para que Allah ponga a prueba a los creyentes y tome a mártires de entre ustedes. Y Allah no ama a los injustos que rechazan la verdad, y ello es así, para que Allah ponga a prueba a los creyentes purificándolos de sus pecados y acabe con quienes niegan la verdad. ¿O acaso pensaron que entrarían al paraíso sin que alá evidenciara quiénes combaten por su causa y quiénes son los pacientes en la adversidad? Y realmente desearon morir en combate para ser mártires antes de encontrarse con la muerte en la batalla. Ahora la han visto como deseaban y pedían delante de ustedes. Luchen pues y sean pacientes. Muhammad no es más que un mensajero y hubo otros antes de él. ¿Acaso si muriera o lo mataran, darían la espalda a la verdad volviendo a la incredulidad? Y quien eso hiciera, no perjudicaría en nada a Allah. Y Allah recompensará a los agradecidos que se mantienen firmes en su fe. Y nadie puede morir a no ser que sea con el consentimiento de Allah y en el momento que él ha decretado quien quiera una recompensa en esta vida la obtendrá y quien quiera una recompensa en la otra vida la obtendrá y recompensaremos a los agradecidos y cuántos profetas lucharon en compañía de sus seguidores y estos no se acobardaron a pesar de todo lo que padecieron en la causa de Allah ni flaquearon ni se rindieron y Allah ama a los pacientes y sus únicas palabras ante las adversidades eran Señor, perdona nuestros pecados y transgresiones. Haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre quienes rechazan la verdad. Entonces, Alá les concedió la recompensa de esta vida y la excelente recompensa de la otra. Y Alá ama a quienes hacen el bien. Oh, creyentes, si obedecen a quienes rechazan la verdad, ellos harán que ustedes regresen a la incredulidad y que se conviertan en perdedores y Allah es su protector y el mejor de los auxiliadores infundiremos temor en los corazones de quienes rechazan la verdad por adorar a otros además de Allah sin haber recibido ninguna autorización para hacerlo habitarán en el fuego y qué pésima morada la de los injustos y Allah ha cumplido la promesa que les hizo al comienzo de la batalla de Uhud cuando con su consentimiento mataban y vencían a sus enemigos hasta que flaquearon y comenzaron a discutir la orden bajo ningún concepto su posición en la batalla y desobedecieron cuando Alá les mostró el botín y la victoria que deseaban algunos de entre ustedes deseaban los bienes de la vida terrenal y otros desean la recompensa de la eterna entonces él hizo que los vencieran y huyeran de ellos para ponerlos a prueba. Pero, ciertamente, los ha perdonado al saber de su arrepentimiento por haber desobedecido. Y el favor de Allah con los creyentes es inmenso, y recuerden cuando huían sin reparar en nadie, y el mensajero los llamaba por detrás para que regresaran al combate. Entonces, Allah los sumió en un gran pesar, el de la derrota, seguido de otro pesar, el de la derrota el rumor de la muerte del profeta para que no se afligieran por el botín y la victoria que habían perdido y por las bajas que habían padecido y allah está bien informado de lo que hacen después de su aflicción allah hizo descender sobre ustedes un sentimiento de seguridad y la somnolencia se apoderó de un grupo de ustedes mientras que otros se preocupaban solo de ellos mismos y pensaban erróneamente sobre Alá con pensamientos propios de la época de la ignorancia previa al Islam. Decían arrepentidos de haber salido a combatir. Si hubiese sido por nosotros, no habríamos salido a combatir. Diles, oh Muhammad, a Alá pertenece la decisión sobre todos los asuntos. Él es quien decretó su salida para luchar y lo que sucedió en la batalla. Ocultaban en su interior lo que no se atrevían a revelarte. Decían, «Si hubiésemos podido decidir sobre el asunto de luchar, nadie habría muerto aquí». Diles, «Oh Muhammad, si hubiesen permanecido en sus hogares, aquellos a quienes la muerte les había sido decretada habrían salido para morir allí, donde ésta los esperaba». Y todo ello sucedió para ponerlos a prueba y, y distinguir al creyente del hipócrita y para purificar sus corazones. Y Allah conoce bien lo que albergan en su interior. Aquellos que de ustedes huyeron de la batalla, el día en que se enfrentaron los dos ejércitos, el de los creyentes y el de los idólatras en Uhud, se dejaron llevar por el demonio debido a los pecados que habían cometido. Pero ciertamente, Allah los ha perdonado. Alá es indulgente y tolerante. Oh creyentes, no sean como quienes rechazan la verdad y decían acerca de los suyos que habían perecido al salir de viaje o a combatir. Si se hubiesen quedado con nosotros, no habrían muerto ni los habrían matado. Alá, hará que esas palabras sean un motivo de aflicción en sus corazones. Y Alá da la vida y la muerte y ve todo lo que hacen y si los matan o mueren luchando por la causa de Allah él perdonará sus pecados y les concederá su misericordia y eso es mucho mejor que todos los bienes que puedan acumular quienes aman la vida terrenal y si mueren o los matan luchando por la causa de Allah serán reunidos ante él el día de la resurrección y los retribuirá por sus acciones y trataste a tus compañeros y seguidores con gentileza por la misericordia de Allah. Si hubieras sido severo y duro de corazón con ellos, se habrían alejado de ti, oh Muhammad. Discúlpalos y pide perdón a Allah por ellos, y consulta su opinión en los temas que lo requieran antes de tomar una decisión. Y cuando hayas tomado una decisión, encamiéndate a Allah. Ciertamente, Alá ama a quienes confían en Él. Si Alá los auxilia, nadie podrá venceros. Mas si los abandona, ¿quién podrá auxiliarlos fuera de él? Y que los creyentes se encomienden sólo a Alá. No es propio de un profeta tomar una parte del botín de manera ilegal. Y quien lo haga, deberá comparecer el día de la resurrección con lo que tomó. Después, el profeta se encomienda todos recibirán la retribución que sus acciones hayan merecido y nadie será tratado con injusticia ¿Acaso puede compararse quien busca la complacencia de Alá con quien incurre en su ira? Este habitará en el infierno y qué pésimo destino ocuparán diferentes niveles ante Alá tanto en el paraíso como en el infierno y Alá ve todo lo que hacen ciertamente Allah ha concedido un gran favor a los creyentes enviándoles un mensajero de entre ellos que les recita sus aleyas los purifica ordenándoles buenas acciones y prohibiéndoles lo que los perjudica y les enseña el libro el Corán y la sabiduría entendimiento de la religión cuando antes estaban en un claro extravío porque cuando sufren una adversidad la derroten Uhud A pesar de que ustedes habían infligido antes al enemigo el doble de daños en Bader, entre muertos y prisioneros, se preguntan por su causa. Diles, oh Muhammad, ustedes son la causa por haber desobedecido las órdenes del profeta de no abandonar sus puestos. Ciertamente, Alá es todopoderoso, y la desgracia que les sobrevino el día en que se enfrentaron los dos ejércitos en Uhud, fue con el permiso de Allah para que se evidenciara quiénes eran los verdaderos creyentes tras ponerlos a prueba y para que se evidenciara quiénes eran los hipócritas se les dijo vengan y combatan por la causa de Allah o defiéndanse al menos los hipócritas contestaron tras haberse negado a luchar cuando se les pidió hacerlo si hubiésemos sabido que de verdad iba a haber una batalla los habríamos seguido ese día los hipócritas estuvieron más cerca de la incredulidad que de la fe decían lo que no sentían y Allah sabe bien lo que ocultan sus corazones esos son quienes decían sobre quienes habían muerto de entre los suyos por haber salido a combatir mientras que ellos se habían quedado en sus hogares si nos hubieran obedecido a nosotros no los habrían matado diles oh muhammed impidan que les llegue la muerte si es que dicen la verdad y no crean que quienes fueron matados luchando por la causa de allah están muertos pues están vivos y reciben provisión de su señor en el paraíso se deleitan en el favor que allah les ha otorgado y se alegran por quienes han dejado atrás y no han muerto todavía porque no tendrán nada que temer ni se sentirán afligidos se alegran por las gracias y favores que Alá les ha concedido y porque Alá no deja a los creyentes sin recompensa esos que respondieron a la llamada de Alá y de su mensajero para luchar nuevamente contra los idólatras tras haber sido heridos en Uhud quienes sobraron rectamente y temieron a Alá recibirán una gran recompensa esos a quienes algunos tijeron para asustarlos después de regresar de Uhud Los idólatras de la Meca se han reunido contra ustedes. Témanles. Mas ello no hizo sino aumentar su fe y dijeron: "Alá nos basta contra ellos, y qué excelente protector". Y regresaron a sus hogares con la gracia y el favor de Alá, sin haber sufrido daño alguno, tras haber buscado la complacencia de Alá. Y Alá es dueño del favor inmenso. No es sino el demonio ¿Quién hace que tengan miedo de sus aliados y seguidores? Mas no los teman, y temanme solo a mí, si de verdad son creyentes, y no te aflijas, oh Muhammad, porque quienes se apresuran a rechazar la verdad, ellos no podrán perjudicar a Alá en nada. Él quiere dejarlos sin su parte de recompensa en la otra vida, y obtendrán un terrible castigo. Ciertamente, quienes cambien la fe por la incredulidad no perjudicarán a Allah en nada y tendrán un castigo doloroso y que no piensen quienes rechazan la verdad que es bueno para ellos que les aplacemos el castigo se lo aplazamos para que pequen más y tendrán un castigo humillante Allah no los iba a dejar a ustedes que creen en Allah y en su profeta en el estado en que se encuentran mezclados con los hipócritas sin distinguir mediante una prueba a los hipócritas de los verdaderos creyentes. Y tampoco les iba a revelar el conocimiento absoluto que él solo posee para que pudieran saber quiénes eran los hipócritas, sino que él escoge a quien quiere de entre sus profetas para revelarle la información que desea. Creen, pues, en Alá y en sus mensajeros. Y si creen con sinceridad y temen a Alá, Obtendrán una gran recompensa. Y que no piensen quienes guardan con avaricia los favores que Allah les ha concedido y no dan el asaque. Que eso es lo mejor para ellos, pues la avaricia los perjudicará. Lo que codiciaron aparecerá atado a sus cuellos como castigo el día de la resurrección. Y a Allah pertenece la herencia de los cielos y de la tierra. Y a Allah pertenece la herencia de los cielos y de la tierra está bien informado de lo que hacen ciertamente alá ha oído las palabras de los judíos que decían alá es pobre mientras que nosotros somos ricos registraremos sus palabras así como los asesinatos que cometieron injustamente contra los profetas y les diremos sufran el castigo del fuego esto es por lo que ustedes mismos cometieron y alá No es injusto con sus siervos. Esos son quienes dicen. Alá nos hizo prometer en la Torah que no creeríamos en ningún mensajero si no venía con una ofrenda que devorase un fuego procedente del cielo. Diles, oh Muhammad, en verdad, les llegaron otros mensajeros antes de mí con claras evidencias y con lo que ustedes dicen. ¿Por qué los mataron entonces, si son veraces? Y si te desmienten, no te dicen. También fueron desmentidos otros mensajeros que te precedieron y que llegaron con claras evidencias, con revelaciones sagradas y con escrituras esclarecedoras. Todas las criaturas perecerán y recibirán su plena recompensa el día de la resurrección. Quien se ha librado del fuego y entra en el paraíso habrá triunfado. Y la vida terrenal no es más que un disfrute engañoso y efímero serán puestos a prueba en sus bienes y en sus personas y oirán de quienes recibieron las escrituras antes que ustedes y de los idólatras cosas que los herirán profundamente mas si son pacientes y temen a alá estarán haciendo una de las acciones que deben hacer y que requieren más determinación y entereza y recuerden cuando alá concertó un pacto con quienes habían recibido las escrituras la torá y les dijo mostrarán y aclararán su contenido a la gente y no lo ocultarán mas se desentendieron del pacto y modificaron las escrituras ocultando la verdad a cambio de un vil beneficio qué mal negocio hicieron no pienses que quienes se regocijan de las malas acciones que han realizado y gustan de ser elogiados por lo que no han hecho se librarán del tormento pues tendrán un castigo doloroso y a Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y Allah es todopoderoso ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia de la noche y el día hay pruebas del poder de Allah para los hombres de buen juicio esos que recuerdan y mencionan a Allah al rezar de pie sentados y recostados y meditan sobre la creación de los cielos y la tierra y dicen Señor nuestro no has creado todo esto en vano gloria a ti protégenos del castigo del fuego dándonos éxito en el cumplimiento de tus mandatos Señor nuestro a aquel a quien introduzcas en el fuego lo habrás denigrado y los injustos que rechazan la verdad no tendrán quién los auxilie Señor nuestro Hemos escuchado la llamada de quien invita a la fe, Muhammad, diciendo: Creen en su Señor y hemos creído. Señor, perdona pues nuestros pecados, borra nuestras malas acciones y haz que al morir estemos con los piadosos y virtuosos, y concédenos, Señor, lo que nos prometiste a través de tus mensajeros, y no nos humilles el día de la resurrección mostrando nuestros pecados ciertamente tú no incumples tus promesas y su señor respondió a sus invocaciones diciendo no dejaré que se pierda la buena acción de ninguno de ustedes pues todas las acciones tendrán su recompensa sea hombre o mujer ya que provienen los unos de los otros y son hermanos en la religión e iguales ante Allah en lo referente a recibir su recompensa así pues a quienes emigren sean expulsados de sus hogares, sufran por mi causa, luchen y mueran por ella, les perdonaré sus pecados y haré que entren en el paraíso por donde corren ríos. Esa es la recompensa de Allah, y Allah posee la mejor recompensa. Que no te engañe la libre circulación por la tierra para comerciar y obtener riquezas de quienes rechazan la verdad. Disfrutarán por un breve tiempo de los bienes mundanales, pero después habitarán en el infierno y qué pésimo lugar para permanecer en él sin embargo quienes temen a su señor tendrán jardines por los cuales corren ríos y allí vivirán eternamente ese es el hospedaje que Alá concede y Alá posee lo mejor para los piadosos y virtuosos y entre quienes recibieron las escrituras hay quienes realmente creen en Alá en lo que les ha revelado el Corán y en lo que les reveló a ellos la Torá y el Evangelio. Se someten a Allah con humildad y no modifican las revelaciones de Allah para obtener un vil beneficio. Esos recibirán su recompensa junto a su Señor. Y Allah es rápido en la retribución de su recompensa. Oh creyentes, sean pacientes ante las desgracias y perseverantes en la desgracia en su obediencia a Alá. Sean más pacientes que sus enemigos y estén siempre vigilantes para defender su territorio contra quienes se los ataquen. Y teman a Alá para que puedan triunfar.